Eh, por bueno por asumir una nueva función y, y dejar parte de, de me ha quedado mudarme de oficina y bueno dejar parte del de, de equipo aunque el equipo sigue siendo el mismo pero bueno uno los afectos lo, lo unen Como te decía, yo creo que sí, es un nuevo desafío, es un compromiso que implica mayor responsabilidad y, y, bueno, y, y presencia más, más que nada. Y seguramente que a este nivel hay otro nivel de, de decisiones y, y de responsabilidades para, para asumir. Pero bueno, estoy convencido porque es parte de mi fibra eh, el, el comprometerme diariamente y hacer lo posible o imposible por, bueno, por, por mi tarea y por mi profesión se lo esperaba hacer el paso natural digamos en este, en este tema de, de modificaciones de Secretaría? Ya, eh, durante los días previos mucha gente se acercó a preguntarme si yo era el próximo Secretario, yo, mi respuesta era que yo era el Subsecretario de Desarrollo Social en esto no hay, no hay sucesiones naturales, es una decisión del Intendente y bueno, agradezco al Intendente haber confiado en mí para poder seguir desempeñando mi función ahora como Secretario de Desarrollo Social Gracias ¿Cuál va a ser tu primer paso, tus primeras actividades como Secretario? Bueno, en Mañana mismo es tomar posesión de, de, del lugar y del cargo, seguir, continuar trabajando como lo venía haciendo. Tenemos el desafío de lo que es la temporada de verano ahora por delante, eh, tanto con la dirección de deporte y con la, los programas de niñez y adolescencia. Yo, es una decisión del gobierno municipal apostar a, a, a tener espacios de, de pileta, espejos de agua para, para los pibes. Así que bueno, en esa estamos ahora trabajando.